En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Que no nos meta miedo, no va a llegar el fin del mundo. Hace unos años fue el SARS, ¿eh? luego el H1N1, luego la gripe aviar, más tarde la gripe A. No pasó nada, nos helaron de miedo, nos paralizaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nada, la historia se está repitiendo con el coronavirus. Tenemos ya suficientes herramientas para dejar la amenaza en un susto, pero son eso, amenazas. Solo amenazas de que algo terrible puede ocurrir. ¿Y qué puede ocurrir terrible? Muchas cosas, pero ninguna de ellas tiene que ver con el coronavirus. Lo dije con todas las anteriores pandemias. Me dijeron que la amenaza esa vez era severa, pero nada, nada de nada. No hay que tener miedo. Saludos en de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Silvia y la dirección Miguel Jurado, al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, redacción y producción, y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. también esta noche Tertulia Zona Cero y una etiqueta Almohadilla Rosa Rosavientos Almohadilla Rosavientos Con nosotros van a estar Miguel Pedrero Juan José Sánchez Oro Josep y Manuel Carbellano Y con ellos sabremos que hubo no identificados en el accidente nuclear de Chernobyl vamos a conocer también que existe una realidad de paralela y que también hay una universidad en la India que enseña a demostrar que existen y se pueden practicar los fenómenos paranormales Y Laura Falcolara en los ecos del pasado nos hablará de los hombres bestia. Laura Falcolara en los ecos del pasado y fronteras en del futuro con Javier Sevillano que nos va a hablar de cómo en ese futuro va a haber apagones pero esos apagones se solucionarán gracias a las energías renovables. Y atención, muy importante, atención porque vamos a tener en unos minutos una conversación espectacular, épica, nos va a enseñar mucho, muchísimo, nos va a enseñar a vivir Luis Miguel Domínguez, un documentalista y comunicador único, excepcional, su vida se ha torcido recientemente, ha estado más de 30 días en coma, pero ha puesto en pie la magia. La una y treinta minutos, hora de comenzar. Terturia, zona cero. Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Espectacular, Luis Miguel Domínguez eh, con nosotros. Ahí. Un ejemplo de, de vida y, bueno, pues eh, gente así merece la pena conocerla. Manu Carbellal, muy buenas. Hola, muy buenas. en Quijarro, muy buenas. Hola, Joseph. Hola, muy buenas noches. Ah, hola. hola, buenas noches. Y Miguel Pedrero, que también está esta noche con nosotros. Es un contacto especial. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Miguel, dentro de unos instantes vamos a tener a un invitado. Va a contar tantas veces que nos has hablado de experiencias cercanas a la muerte. Pues es alguien que ha estado más de un mes en coma. Alguien que conoce todo el mundo. Sí, alguien que conoce todo el mundo, todo el mundo terrestre. Y parece que también ha conocido ese otro mundo porque tú, tú lo acabas de, de nombrar, es una persona muy muy conocido, un gran periodista, un gran naturalista, un gran divulgador que, que ha vivido una, una experiencia terrible con un buen final, pero que durante esa experiencia parece que estuvo en ese otro lado, vivió lo que se da a llamar una experiencia cercana a la muerte y hoy nos lo va a explicar. Y atención, porque en la rosa de los vientos se eh, tiende la sombra roja. Vamos a recibir a alguien fantástico junto a nosotros. En Onda Cero, la rosa de los vientos.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 Eh, recuerdo que te dije vengo de la gloria bendita y ella me miró como diciendo ya salve en mí con sus chorradas ¿no? Pero, ese es Luismi ¿no? claro, claro. recuerdo que me ponía una pizarra amor? Sí. para que yo escribiera ahí porque la traqueotomía no me dejaba hablar bien y entonces lo primero que le puse fue todo es surrealista y ahí lo dejé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 que está aquí con nosotros ha venido a los estudios. Darío, dinos hola, por lo menos, beca. Sí, a cualquier micrófono es igual. Hola. Hola. <risa> Creo que tiene más fuerzas que ninguno, ¿Qué te digo? ¿eh? Qué bonito es el Dari, qué bonito. Gracias, Darío. Gracias, gracias, gracias a, a Mónica, gracias a Miguel, un abrazo a todos. Chao. Chao. La, imagen, la aquí, Rosa de los Vientos creer. en Onda Cero. Y vamos a comentar más eh, noticias, más informaciones esta noche en La Rosa de los Vientos. Uy, una noche en la que hemos tenido un testimonio espectacular, interesantísimo. Es una lección de vida, pero también nos ha contado muchas eh, de las cosas que sintió. En esos que se hice pronto, 36 días en coma, uno de los mejores documentalistas, naturalistas y periodistas de nuestro país, Luis Miguel Domínguez. Manuel Carballal, ¿recuerdas aquella entrevista que tuvimos hace 22 años con él? 22 años que se hizo pronto, Jodín, ¿eh? Y... y, y cuando estaba contando, dice, mantiene, sigue con, con esa prosa, esa forma de escribir, dice, tenía una sed asesina, es fantástico. ¿eh? Sí, no no es ni mucho menos el único viajero que describe esa gloria bendita. Sí, en eh, sí. una experiencia por el estilo, lo que ocurre es que él, él lo cuenta mucho mejor. Después de Despertata de la Muerte, lo que dice ese, jo, estaba en la gloria bendita. ¿no? Sí, a mí me recuerda sí, sí. muchísimo otros testimonios y estaba... Recordando especialmente, como nos escucha, se sentía identificado, Miguel Blanco. Sí, sí. Al regreso del primer viaje que hicimos juntos a Haití, él tuvo... Mmm, pensamos que se había traído una maldición vudú haitiana, estuvo ingresado en el Hospital de la Paz durante bastante tiempo... Y tuvo también un, una especie de proceso de Comaner, que él describía prácticamente lo mismo, esos saltos temporales, esos viajes a lugares diferentes donde interrelacionaba con otras personas, no estoy muy seguro de que eso se pueda denominar ECM porque eso, tendría que haber un informe médico que, que le dijese que realmente hubo una parada cardiorrespiratoria y demás, pero es tan desconocido lo que tenemos en nuestra mente y los otros mundos que existen dentro de nuestra mente, que cuando distintas personas te cuentan las mismas cosas, casi con las mismas palabras, dices, caray, pues igual nos toca a nosotros algún día <risa> Para. explorar esos lugares. Juan José Toro, le he perdido, ha dicho Luis Miguel, le he perdido el miedo a la muerte. Bueno, a mí me ha parecido una, un testimonio absolutamente espectacular, ¿no? Lástima que para tener ese tipo de testimonios hay que pasar por ese percance. Sí, desde luego sí, sí, sí. Pero, pero a mí me, me ha resultado, de, yo creo que es una especie como de viaje interior hacia los paisajes del alma, ¿no? Del alma no entendida, en eso también coincido un poco con, con Manuel, no entendida como aquello que nos va a llevar al más allá, si es que eso es posible, pero sí que al alma que nos, que nos anima todos los días, porque realmente lo que estaba ahí era recreando todo ese universo interior con todos los elementos que, que llenan su vida que llenan su realidad y que le van apareciendo ahí porque ha estado hablando de ese agua fósil es uh -huh. decir hablaba de ecología hablaba de su relación con los animales cómo iba personificando esos miedos esas filias esas fobias en esos seres que formaban parte de, de todo ese trance interior entonces me, me ha parecido como digo eh, absolutamente brillante ¿No? luego la suerte que tenemos es eso de que es un magnífico narrador y que nos llegan matices de la experiencia que a lo mejor en, otra, en palabras de otra persona no nos habrían llegado. Ese Valle de la Muerte que él vio, que él sintió que ha descrito Josep Guijarro, es una experiencia que mucha gente eh, tiene cuando vuelve de ese otro lado. 36 días en coma. Josep, merece la pena esta profesión para escuchar estos testimonios ¿eh? lo cierto lo cierto es que sí, y, y escuchaba su su testimonio y me venía a la mente un film de hace muchísimos años que se llama viaje al fondo de la mente mm. en la que eh, su protagonista profundiza en la ingesta de diversas uh, drogas uh, o principios psicotrópicos para explorar esos saltos en el tiempo enfrentarse. Viaje a sus propios... al fondo de la mente eh, eso y no es eh, perdón qué... es verdad eh, viaje alucinante al fondo de la mente y, Y, y un poco era esto, ¿no? porque técnicamente no podemos decir que es un, una experiencia cercana, no, no, él nos estuvo en la muerte, técnicamente hablando, pero sí nos, um, nos pone en contacto con esa otra realidad o realidades, en plural, que nuestro cerebro debe contener. Ya no sé si como eh, principios bioquímicos o como cualquier otra eh, faceta aún desconocida. Y, y, y lo digo en la experiencia de que hace siete años eh, que murió mi papá, uh -huh. eh, fue después, seis meses después de sufrir un, un ictus y, y yo recuerdo una noche, todavía estábamos en el... ...en el box de las uh, urgencias... El, uh, ...se le había paralizado completamente el, el habla... ...balbuceaba... ...los médicos no le entendían... ...y por aquella extraña conexión... ...o ¿no? porque es tu padre... ...pues yo hacía de intérprete... ...porque realmente a mí me parecía entender las cosas que decía... ...y nada, dos días después subimos a planta... ...y, y me empieza a, a decir cosas... ...que a mí me daban la impresión... ...eran visiones... ...desde fuera de su cuerpo... ...entre otras... ...porque... ...y esta es una anécdota... ...que a mí me... ...me... ...sobrecogió... Eh, ...decía... Eh, ...ver... ...una luz... Eh, ...rosada... Y, ...y un hombre... ...que... Eh, ...estaba como... ...a contraluz... ...un hombre iluminado... ...¿no?... ...claro... ...yo... ...voy a la ventana... ...él no podía ver por la ventana... ...estaba en... ...en... ...en una cama... Y en, y en la ventana el semáforo en rojo estaba iluminando a trasluz a un hombre que provocaba una un, un, un efecto no un, un efecto iluminador y eso a mí me, me, me dio un respingo porque dije caramba cómo es posible que mi padre esté diciendo esta historia cuando él está eh, pues postrado ¿no? en, en, en la cama de manera que no sabemos qué cosas tenemos ahí en nuestro en nuestro cerebro pero es evidente y celebro eh, que, que luis miguel esté ya tan recuperado y Además con tantas ganas, ¿eh? se le ve con ganas de vivir, que esas cosas ayuden desde luego a divulgar eh, un poco más eh, todas estas cuestiones relativas a la trascendencia, al, al, al más allá o al posible más allá y que en definitiva nos hagan a todos pensar un poquito más eh, y no tanto en la materialidad y el día a día. Un testimonio excepcional Silvia. Sí, eh, antes comentábamos que, que ha sido un real, además, él, eh, cuando le dijimos que queríamos que viniera al programa, insistió en venir físicamente, porque, mm. claro, nuestros horarios, sabéis cómo son, son complicados, y, y más eh, pues eh, con la excusa de haber salido de, de este trance. Y él no, no, decía yo, como ha claro. comentado en directo, eh, soy hombre de radio, yo, vamos, tengo que, que estar allí porque no tiene nada que ver el, el mirarte, el contarte, y se lo agradecemos muchísimo porque ha dado una, una maestría de vida, como comentábamos antes, y, y bueno, y lo que le queda, y lo que le queda por contar y, y decir y seguir peleando. Porque, como decía antes, eh, lo importante, eh, todo lo que tiene de, de, de tantos años llevando... ...pues esa maestría de la naturaleza... ...de contar todo lo que está pasando... ...y ahora con tanto cambio climático... ...tantas cosas... ...pero que al final es eso... ...que, que el día a día son las pequeñas cosas... ...y lo que tú tienes más, más cercano... ...y desde luego yo conocer a esta familia... ...pues me, me ha parecido estupendo. Javier Sevillano que, que ha tenido el trato... ...y las conversaciones y con él... Eh, ...decía y nos transmitía... ...lo encantador y lo fascinante... ...que es Luis Miguel López. Ya lo era hace... Sí, sí, años. ya lo no era... Sí. Claro, nunca lo de ser. Yo me, me quedo con la conclusión final eh, cuando Miguel le preguntaba por eh, ese tema de la misión, entre comillas, uh -huh. que es cierto que se repite en muchísimos casos de, de personas que creen haber estado al otro lado, eh, es que realmente, sea lo que sea, el, el origen de esa experiencia, sea exógeno o endógeno, sea de aquí o de allá, lo cierto es que transmite consuelo a muchas personas sí. que han perdido a alguien querido, y testimonios como este por lo menos le ofrecen una esperanza, ¿no?, de que para para llevar, creo, con un poco más de, ese, de, de, de, de tranquilidad a ese duelo. Por lo menos ofrece esperanza y consuelo. Ha dicho frases eh, verdaderamente espectaculares, eh, es que la tremenda. Pero, a propósito de eso que decías, agnóstico, gracias a Dios. Agnóstico, gracias, practicante, eh, gracias sí, a Dios. Sí, sí, es fantástico. Bueno. bueno, Manuel, vamos a comentar algunas informaciones. Vamos a comentar este descubrimiento que se ha producido de un pueblo bajo tierra. Mm, sí, existen muchas, muchas tradiciones así. En, en Galicia, por ejemplo, nosotros tenemos la leyenda de los Mouros. Los Mouros son una especie de pueblo legendario que vive en las entrañas de la tierra, bajo los menires, bajo las mamuas, bajo los dólmenes y que se comenzó a gestar con la ocupación de la península ibérica por los mouros, de verdad, por los moros, por los, por los árabes, pero que con el paso de los, de los siglos ha ido tomando distintos elementos del folclore que se han ido incorporando a esa leyenda, pero que tiene un, un origen histórico real. Y algo parecido, aparentemente, es lo que ocurre con una leyenda que se, que se mantiene entre algunos pueblos en el extremo, norte de, de Rusia, que habla de una civilización intraterrestre, de alguna manera, unos seres de pequeña estatura, de ojos claros, cabello rubio, que vivían en las entrañas de la tierra, y que algunas de las tribus, de las etnias, que a fecha de hoy eh, viven en esas, en esas latitudes, en esa zona de la Ensenada Makarov, no confundir con la pistola... Sí. Con, la, con la zona geográfica eh, mantienen todavía hablando de, esa, de, esos, de, de esos seres ¿no? y realmente lo que ha hecho ahora una investigación eh, rusa una expedición rusa que ha encontrado distintos elementos del de pueblo de los Sigirtias es que efectivamente estas. estos personajes existieron en ese noroeste de la península siberiana. en toda Siberia seguramente Luis Midomínguez también ha estado por allí. Y, y sabe que es un lugar donde la naturaleza es más salvaje, más abrupta, quizá que en ninguna otra parte del mundo. Y precisamente por esa. por esa. rudeza. cuando a finales de. Del siglo XIV cambiaron las temperaturas, hubo también su propio cambio climático y se produjo una pequeña edad de hielo, Estos, estas tribus, estas etnias que se dedicaban a la caza de osos polares, que además, eh, a, a diferencia, yo he tenido la oportunidad de conocer algunas de esas etnias en Siberia, y la, la inmensa mayoría viven, toda su economía se mantiene en base a los renos. Eh, ordeñan los renos montan los renos como medio de locomoción comen los renos, usan la piel de los renos los cuernos de los renos en el caso de, de estos individuos de estos sigirtia lo que hacían era utilizar a los osos polares y de hecho en sus templos que es lo que ahora esta, esta expedición ha descubierto eh, hacían ofrendas de patas de cabezas, de los osos polares que era un poco su, su animal totémico practicaban el chamanismo ...y vivían, y esta es la cosa sorprendente... ...en grutas, en cavernas bajo tierra hasta tal punto de no llegar a salir a la superficie para cazar o, o para recolectar hasta que se hacía de noche. O sea, estamos hablando de una especie de extraño pueblo subterráneo, intraterrestre, pero ajeno a las leyendas esotéricas que realmente vivían estas regiones de Siberia y que fue el origen de esas, de esas leyendas. A mí me gustaría, en cualquier caso, sí apuntar una cosa que has dejado soltar así como muy de pasada, que es lo de la edad de hielo, ¿no? Porque hay muchas teorías que apuntan a que todas estas uh, ciudades, no me refiero a esta que desconozco, eh, digamos, eh, su ubicación eh, y, y quién pudo construirlas, pero las más conocidas, que son las que están en Malta o en Turquía, de Incuyo, seguramente la más conocida de todas ellas que tienen hasta ochenta y metros de profundidad y que, eh, bueno, técnicamente o, o académicamente se ha dicho que eran para superar ...los terribles inviernos... Eh, ...que podían darse... En esa, ...en esa región... ...y claro, decir eso... Y, ...y lo dicen la mayoría de académicos... ...si se quedan tan panchos... Eh, ...es un poco desconocer el proceso... ...en el sentido... de ...que cuando uno entra en esas ciudades... ...se da cuenta que hay un... Eh, ...sistema defensivo extraordinario... ...es decir, hay una serie de piedras rodantes... ...que bloquean los accesos... ...a las eh, nuevas estancias... ...y a los pisos inferiores... Y uno se pregunta, si es por el frío, no, no va a ser la corriente, las puertas no las han hecho para la corriente, las han hecho para protegerse de algo. Y esto eh, deslegitima un poco la, la idea de esos... Eh, cambios eh, climáticos o inviernos extraordinarios eh, que habrían soportado la, la, la, gente, la gente de allí, con independencia de que hubiera frío, desde luego estoy convencido de que estas ciudades subterráneas debían de tener otra eh, motivación defensiva, y en ese caso deberíamos preguntarnos de quién querían defenderse. Es que no, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra, o sea... Eh, si hay unos cambios de temperatura importantes y, y tú te puedes proteger o decías que te puedes proteger mejor bajo tierra independientemente de que hace falta un, una arquitectura mucho más sofisticada y mucho más desarrollada para crear canales de ventilación de calefacción y demás van a seguir existiendo riesgos además del frío y no solamente humanos los enfrentamientos que pueda haber con otras tribus otras etnias otros pueblos es que por ejemplo en el caso de estos personajes los osos polares son muy bonitos para un anuncio de detergente pero el ataque de un oso es terrorífico y encontrarte un oso en una cueva debe ser una de las situaciones sí. más incómodas. Sí, sí, sin duda, Manuel, porque no a mí me imponen mucho respeto los. No necesitas bajar 85 metros. Y, y, y además plantea... Nah, pero eso eran gallegos que se ponen a picar, ah, se bueno. ponen a picar y tiran <risa> para abajo. Yo, yo es que a mí me, últimamente me gusta tocar las narices. Y, y, lo, que, lo que te quiero decir es, joder, eh, 85 metros. Has eh, sí. toda una serie de problemas eh, técnicos claro, muy importantes. No, no. Eh, la iluminación. Eh, el En, en las canalizaciones, porque el agua tiene que llegar a, hasta ta, a, también a los pisos más inferiores. Es verdad que hay cisternas, que hay eh, almacenes para el grano, eh, que hay habitaciones, que hay de todo. Sí, sí, es cierto, pero eso plantea también un problema logístico, y es que hay que bajar, y cualquiera que haya bajado a esas, eh, a esas cuevas se dará cuenta que hay algunos pasadizos eh, esculpidos eh, que son tremendamente anchos, y otros en los que uno tiene que pasar, como quien dice, de lado, porque Que, o, o haber, haber dejado de comer comida basura al menos durante 21 días para poder entrar eh, tranquilamente en él. Y claro, todas esas cosas plantean ¿para qué debían eh, de, de realizar unas obras tan complejas únicas y exclusivamente para quitarse el frío? Bueno, esa les valía como hacen en Canadá, ¿eh? Tiene una ciudad subterránea a nivel del metro, pero es plana, claro. no, necesitas, no necesitas bajar y bajar y bajar y bajar. Pero mira, es que la mejor forma de, que, de quitarte el frío es picar piedra, entonces ahí claro, sí, no es que claro. si se le ejercicio. si lo planteas desde esa perspectiva, <risa> pues <risa> como, ya, ya me has dejado sin argumentos. Como <risa> consecuencia del uso de la tecnología vivimos en la época de la inteligencia artificial y también de la realidad paralela. Bueno, esto es un, un nuevo desarrollo tecnológico que como triunfe va a cambiar muchísimas cosas. Eh, hasta ahora yo creo que todos conocíamos la realidad virtual que es esa manera que tenemos de intentar reproducir a través de, de informática, ¿no? de, de tecnología informática, eh, pues un entorno de escenas que sea tridimensional y sumergirnos en él, pero sabemos que todo está absolutamente creado artificialmente. Luego teníamos también otra realidad, que era la realidad aumentada, que combina elementos del entorno reales con añadidos con capas de, de información visual que están añadidas eh, tecnológicamente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en muchos sitios ahora se ha incorporado en, en paisajes, por ejemplo, arqueológicos o en monumentos que simplemente observando a través de la pantalla del móvil comparten eh, imagen del entorno real y añaden, eh, pues, por ejemplo, la reconstrucción de cómo eran esos espacios antiguamente. Pero es que ahora lo que ha nacido y ya ha sido anunciado y se va a poner en práctica es la denominada realidad paralela. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues hay varias informaciones en diarios eh, generales que lo han explicado porque esto acaba de ser presentado en, en la mayor feria de tecnología que ahora mismo hay de, de consumo de este tipo de desarrollos, que la, es el CES. ...pues ahí lo que han presentado es que es una situación... ...de tal manera que tú tienes una pantalla, un monitor... ...hay dos personas delante de ese monitor mirando las pantallas... No, ...esa misma pantalla no tiene ningún tipo ni de casco... ...ni tiene ningún tipo de gafas ni nada por el estilo... ...o sea que cualquiera de nosotros en condiciones normales... ...y sin embargo esas dos personas cuando miran esa pantalla... ...están viendo dos cosas absolutamente distintas... ...dos imágenes, dos textos completamente diferentes... ...sin hacer nada... Entonces, claro, esto es, como decimos, realidades paralelas. El sistema, los creadores de este sistema, aseguran que esto lo pueden hacer teniendo delante 100 observadores distintos. Cada uno vería dentro de ese monitor mensajes, imágenes, eh, filmaciones absolutamente distintas. Y esto lo hacen porque ahora lo que esta tecnología lo que hace es que lanza, utiliza píxeles de información que antes, eh, digamos, que tenían solamente una información única y ahora son capaces de lanzar pixelados diferentes a cada una de esas personas que hay ahí eh, lo van a poner en práctica y para que veamos un poco algún uso que se le va a dar ya inmediato porque se va a hacer a mediados de este año se va a utilizar en el aeropuerto de Detroit y lo que pretenden es que tú en el momento en el que ingresas en el aeropuerto de Detroit pasas tu tarjeta de embarque quedas ya identificado por el sistema y ya quedas localizado por las cámaras de vídeo que hay en el, en el aeropuerto entonces continuamente digamos te van monitorizando como si fueras un objeto más que va deambulando por los pasillos del aeropuerto y cada vez que tú pases por una pantalla directamente sale un mensaje personalizado sobre tu vuelo eh, además en el idioma en el que tú ya estés registrado y esa imagen solamente la ves tú no la ve nadie más Entonces, ese, eh, cada uno va a ir viendo su mensaje personalizado, es decir, señor, pues en mi caso, señor Sánchez Oro, su vuelo va a salir o viene con este retraso, tal, tal y cual. Eso solamente lo ves tú. Entonces, claro, yo digo que es bastante eh, sorprendente esta tecnología, no se sabe muy bien todos los usos que puede tener, aseguran que ya se ha, hecho, ya se ha puesto en práctica, como digo, en esta feria. Digamos que ya mm, profesionalmente, o por dar un uso más comercial... ...se va a utilizar en este aeropuerto... ...en el aeropuerto de Detroit... ...pues como digo, dentro de unos pocos meses... ...y a partir de aquí, ¿qué, qué usos pueden tener?... ...bueno, pues todo lo que de la, la imaginación de, de sí... ...como digo, puede mostrar información en diferentes idiomas... ...imaginaros por ejemplo tú estás viendo una película o estás viendo o cada uno, por ejemplo, en una casa puede estar viendo un canal distinto de televisión, no sabemos eso, si llegará a esos extremos eh, le, puede, ya no habrá discusiones por el mando a distancia. Eh, por ejemplo el que uno pueda ver una un, el mismo, por ejemplo la misma película unos lo vean con subtítulos y otros sin subtítulos ¿no? por ejemplo, si alguien le molesta la presencia... O si de quiere los... repetir algún texto o algo, echar para atrás, para adelante. Se comenta que incluso puede ocurrir también que haya avisos personalizados en carretera, también puede ocurrir que una vez, si hay algún sistema en el cual tú te identifiques, pues a lo mejor a través del GPS o algo por el estilo, dependiendo en el carril que tú vayas o los mensajes que hay ahí, dependiendo de tu vehículo, tú puedas ver cosas distintas. Entonces, claro, como digo, esta realidad paralela que acaba de nacer, eh, la han creado dos antiguos trabajadores de una empresa que le encanta a Bruno, que es Microsoft, y... <risa> Y bueno, pues vamos a ver todo lo que da de sí, pero parece que ha sido bastante, que está, quiero decir que ya no estamos en una etapa simplemente experimental, sino que ya estamos en la parte de, de una versión de desarrollo ya profesional, y vamos a ver ese éxito que pueda tener o no en el aeropuerto de Detroit, donde son muy optimistas a la hora de, de utilizarlo. Pero es realmente, yo creo que es un salto cualitativo que ahora mismo no vemos todas las aplicaciones que puede tener. Como digo, ni ellos mismos, cuando se les han se les ha preguntado a los promotores de esta tecnología, ¿saben ¿Qué se puede hacer con ella? Han sugerido este tipo de cuestiones, pero vamos a ver ya luego la imaginación lo que da de sí. ¿Quién nos recuerda el accidente nuclear de Chernóbil? Lo que no sabíamos, Josep, es que hubo offence también, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que mantiene ahora un artículo que ha publicado, nada menos que el diario Pravda, y que le da más credibilidad, si cabe, A, a esta información a la que me voy a, a referir. Eh, supongo que yo no, porque no tengo pasta ni tengo el HBO, pero muchos, muchos habrán visto esa serie que se llama Chernóbil, precisamente, en, que se, en la que se plantea que la catástrofe eh, ocurrida en 1986 pudo ser todavía mayor, de haberse eh, pues, eh, incendiado o accidentado el reactor número cuatro. Y es en ese reactor número cuatro donde, al parecer, eh, tuvo lugar un avistamiento Eh, el mismo día del accidente y con posterioridad en días eh, posteriores a ese 25 y 26 de abril de 1986. Al parecer el diario Pravda ha, ha examinado algunos archivos que hasta ahora habían eh, estado pues en el mayor de los secretos y según la información que publica eh, se habría visto un objeto no identificado Eh, ...seis horas eh, antes del eh, accidente y eh, en los días posteriores. Eh, Mijail Baristi declara que eh, bueno. fueron hasta, eh, por la noche hasta el lugar de la explosión... ...y allí pudieron ver eh, esta bola de fuego... Eh, Cuando digo de fuego es que era ígnea, ¿eh? que era, eh, pues bueno, es, ese color amarillento, rojizo, que volaba lentamente en dirección a ese reactor número cuatro que podría tener alrededor de unos 6 o 8 metros de diámetro y que posteriormente vieron una luz de color eh, carmesí eh, que se extendía hacia esa cuarta eh, unidad. Ellos estaban situados a unos 300 metros del reactor y, y dicen que ese avistamiento duró alrededor de unos 3 eh, minutos. Es uno de los eh, testimonios recogidos por el eh, periódico, también Eh, ...recogen el de un fotógrafo eh, que tuvo oportunidad de, de tomar imágenes de este, de este mismo objeto... ...y eh, hay que hacer notar que esto viene a confirmar una información obtenida en 1994... ...en un simposium de la MUFON en Estados Unidos... ...donde el doctor Vladimir Rostov ...manifestó haber tenido una, una conversación... ...con un controlador del uh, tránsito uh, aéreo... ...del aeropuerto de Kharkov... ...que es el uh, más próximo a la ciudad... Uh, ...donde estaba el, uh, la central de nuclear de Chernobyl... ...y este le dijo que se habían registrado un mes antes, <coughs> varios eh, avistamientos en el área de la central de eh, Chernóbil y confirmó eh, que un equipo de especialistas habría visto sobre el cielo una bola ...de color latón, ahí difieren el color... ...pero que sin embargo estimarían que estaría alrededor de los 6 y 8 metros... ...y que eh, su distancia al reactor en llamas... ...podía estar en torno a los 300 metros. Claro, esto lo que ha hecho es eh, que... A, a, a ...algunos ufólogos... ...interpreten que... Eh, el, el, ...el objeto vino a disipar... ...de alguna manera el calor y que... ...pudo evitar una catástrofe mayor... ...de hecho mantienen... ...que en, en la otra tragedia... ...que se produjo en Japón, en Fukushima... ...se vieron objetos similares... ...de hecho hay fotografías... ...que podéis buscar en, en internet... ...estas sí son más fáciles de encontrar... ...en la que vais a ver un objeto alargado... ...también ígneo... ...acercándose a los reactores... ...que provocaron esa catástrofe... Eh, ...pues eh, terrible... ...en la central de Fukushima... ...y esto nos lleva a plantear... ...repito, si los ovnis nos ayudan eventualmente o se dejan ver eh, ante eh, o delante de futuras eh, desgracias hagan chistes si quieren eh, piensen un hombre si quieren, tiene 3000 años aún habla Sí, sí, sí, sí y, no sí. Fidel y se llama Nesiamón <risa> me río de Fidel Castro eh Silvia que lo, lo ha dicho muy sotoboche pero te he escuchado sí. bueno eh, Bruno, Bruno está está hablando de una momia y no la de Jordi Hurtado ni tampoco la de la de Fidel Castro <risa> hay otras momias vivientes eh pero no vamos a decir cuáles son bueno, en este caso es una momia que es una superviviente nata por por, también. porque resulta ...que hace muchísimo tiempo, en 1941, pues hubo eh, un ataque, un ataque aéreo... ...de la luz base, nada más y nada menos, en la ciudad británica de Leeds... Y, ...y bueno, pues cayeron varias bombas en el museo arqueológico de esta ciudad... ...y había expuestas unas momias, y resulta que destruyeron dos, pero... ...sobrevivió una, y esta una es un sacerdote que dice que es un sacerdote egipcio, que tiene de nombre Nesiamón, y que, como decíamos, eh, pues eh, vivió hace 3.000 años, y él pues, estaba en el templo de Karnak y, por lo visto, pues se dedicaba a recitar oraciones y a cantar eh, en honor al, al dios Amón. Eh, esto lo hacía en la época de Ramsés I, según los estudiosos de, de toda esta época, Y, y bueno, pues el, la noticia importante es que eh, resulta que los científicos pues han dicho, bueno, pues vamos a intentar a ver cómo conseguimos recrear la voz de este sacerdote. Y es que el sacerdote tiene sus más y sus monos, porque resulta que el egiptólogo Paul Harrison dice en un libro que, que publicó que se llama La maldición de las tumas de los faraones, que ciertas personas que van a este museo y están cerca del sacerdote, pues que notan visiones de matancias e incendios, de criaturas de ultratumba. Vamos, que el sacerdote tiene tiene eso aquel. Bueno, el asunto es que los científicos del museo eh, han llevado a, a la momia, la han llevado al Hospital General de Leeds, y dicen, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponerte un escáner de rayos X, vamos a estudiar tu tracto vocal, y lo vamos a reconstruir en una impresora 3D hasta ahí dices, bueno, pues muy bien pero es que han conseguido algo similar a cómo sonaría este, esta momia nada más y nada menos que dicen que como retumbando su voz en el templo de Karnak vamos a escucharlo eh, eh. eh. Nesiamón yo creo que es muy vacilón. Sí, ¿Eh? sí, sí, es, es muy vacilón. Yo si parco, queréis os puedo interpretar lo que, lo que dice. ¿eh? Oye, de a, a puta, dejadme descansar. A, en paz. a propósito de eso que se ha comentado eh, y de la voz que hemos escuchado y eh, nos mandan aves con medidas rosamientos, es una foto de la reina de la Tierra. Sí, bueno, claro. Claro, claro, claro, claro. Momia viviente también de las... Claro, claro, pero esa, claro. esa es debido al alcohol, no es por la momificación, ¿no? no pero esa, bueno, no, esa, también esa, debido a los seis mil años. Esa era ¿eh? la madre. Esa era la madre, Josep. Era la ah, madre sí, pero, de la bueno, reina. Es, es que, claro. Te ha sido, es te ha sido. Oye, pero yo... Eh, eh, vamos, que... ¿Cuánto se han gastado en hacer la garganta esta? No, no especifican, de... no especifican, pero... Porque, mi, para imagina. que diga, Eh, eh, eh, vamos, no hace falta. Mucho, si hubiera descrito el Egipcio antiguo, o, esto hubiera sido maravilloso, pero para escuchar un eh, eh, eh, me, me parece terrible. Vamos. No, a mí, Pobreza, yo, yo cua cuando, lo, cuando lo he escuchado me recordaba un poquito, no, no sé si habéis visto, que seguro que sí, los vídeos estos de la, de la tortuga cuando tiene el orgasmo. ¿Qué hace? <risa> pero ¿qué pues... vídeos ves tú, Silvia? <risa> <risa> pues unos de la naturaleza. <risa> Madre mía. Eh, eh, oye, por cierto... A, oye, a ya, ver, yo soy pingüista. Vamos a ver quién dice no. la no. más gorda. No, que no no, no, no no, es gorda, pero ya que ha hecho alusión a la Ludwaffe y al cómo se salvó la momía pobrecita, hay que hacer un recuerdo. Hoy hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Sí, es y es cierto. bueno que todos tengamos un recuerdo. Entre otras cosas, Bruno, hoy me he quedado un poco alucinado durante las uh, noticias de, de A3 Media, de Antena 3. Eh, han sacado el micrófono a la calle a preguntar a los jóvenes si sabían que era Auschwitz o si sabían que era holocausto. Dios... Y, pero jóvenes, estoy hablándote de 17, 18 años. Madre mía. Y no tienen ni idea, ni idea. No o sea, me lo puedo mí, creer. Me parece terrible, terrible, terrible. Hay no. que tener memoria para todas esas cosas. Uh -huh. Vamos a hablar de los neandertales, Manuel Carvallal, neandertales. Oh, Te está hacían. llamando algo, ¿eh? ¿Te está pues, llamando algo? Pues encantado de la vida, porque cada día sabemos más sobre nuestros tatatatarabuelos ta, y esa imagen eh, arquetípica que existe de ellos, de que era una especie de señores peludos que hacían más o menos sonidos como ese que acabamos de escuchar en el templo de Luxor. Que, que le ha gustado, le gusta Repite, Miguel, el sonido. Eh, es que esto podía ser un ardental o podía ser un... lo que tú veas... Pero pues eso, la, la, la tortuga. A medida... <risa> una, una mala noche. <risa> yo yo Por estoy la a... en el templo de Carnac. Sí, sí. de repetir, de verdad, en esta, en esta tertulia, que estamos condenados a revisar una y otra vez nuestro pasado, porque a medida que avanzan los nuevos sistemas de investigación, las nuevas técnicas, descubrimos cosas que antes ni sospechábamos. Y en este sentido. En 1949, un grupo de arqueólogos eh, desenterró en la cueva, valga la redundancia, Grotta dei Moscerini, en ¿Eh? Italia, 171 conchas marinas. Todas ellas pertenecían a un molusco de una especie, especie local, de Almejalisa, y habían sido procesadas por, por los Neardentalensis para convertirlas en herramientas. Bueno, se calculaba, se, se dataron en unos 90.000 años de antigüedad y ahora, hace unos días, la revista Plus One, que es una revista científica, publicaba un nuevo trabajo basado en esas mismas conchas que ya se conocían, pero que ahora han sido analizadas nuevamente por un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, eh, dirigido por Pao, Paola Villa, que es la autora principal del trabajo. Y en, decían que, tras analizar esas conchas... ...descubrieron que la mayoría, como era previsible... Uh -huh. ...eran conchas eh, muertas, de animales muertos... ...que estaban erosionadas... Eh, ...como si hubiesen permanecido eh, mucho tiempo en la superficie o en la playa... ...y que después habrían sido, tra sido tratadas por esos, entre comillas, hombres primitivos. Pero descubrieron que muchas de ellas mantenían la pátina... ...el brillo y la, las características que implicaban que estaban vivas cuando fueron recogidas. Y teniendo en cuenta que sabemos a qué a, eh, profundidad eh, se daban estas conchas, la conclusión a la que llegaron estos científicos es que estos, entre comillas, hombres primitivos, no sólo cazaban mamíferos, no, sino que habían llegado a aprender a bucear. Y, y, y es una imagen que como que te descoloca un poco, ¿no? la imagen que tenemos típica, De, de los neandertalensis, de repente buceando, haciendo inmersiones para coger esas conchas en su hábitat natural y luego convertirlas en, en herramientas, en cuchillos, que, en armas. No es la única vez que se ha llegado a la conclusión de que, de que esta prehumanidad eh, nadaba y, y era capaz de pescar y demás, sino que ya existen trabajos en los que se detectaron En restos de, de cráneos y, y en restos arqueológicos de los neandertales, lo que eh, los médicos denominan oído del surfista, que es una patología, una dolencia que se da en uno de los huesos del canal auditivo que tiene un crecimiento anómalo a causa del contacto reiterado con el agua fría y con el viento, que es muy habitual en los surfistas y que, al parecer, también, también se habría detectado en algunos de estos hombres primitivos. O sea, que lo de primitivos hay que planteárselo porque, además de pescar, de cazar mamíferos, ahora resulta que también hacían exploración ahora subacuática. me estoy imaginando un surfero nerdiental. Pues imagínate, <risa> imagínate. Y, y buscaba conchas y... Hey. <risa> que eh, ha encontrado, eh, hemos investigado... Jaime la tortuga. Se, llenó, eh, se ha investigado la momia. ¿Quién había detrás de la momia? A ver, lo escuchamos. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la Una Intergaláctica, de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. <risa> Todo ya, esto hombre. se está preparando ya. Lo está preparando a entrar, Charán. Entonces la nave, y cuando se pongan arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. ¿Qué, qué, Jesús, qué, grandes, km. <risa> qué grandes fueron los 80. ¿eh? ¿Qué oh. personaje nos regalaron? El sombrita, bueno. Carlos Jesús. Sí, sí. En sí. fin, tuvimos un montón de frikis. en bueno los sí. también... era, era penumbra. Sombrita no penumbra. Era, bueno, era, era, penumbra igual, era el personaje sí. que hicimos sí, nosotros sí, sí, sí, en turno de noche. Sí. Sí, es verdad, que queremos, <risa> que era, era su, sí, era el, su el, discípulo el original. Era irrepetible. Era, era irrepetible. Yo de todos aquellos personajes colaterales del mundo del misterio, eh, yo creo que, vamos, el penumbra dejó el listo muy alto, porque además era capaz de recitar. Bueno, Carlos Jesús estaba muy a la par, ¿eh? porque sí, el discurso sí, sí. de Carlos Jesús eran era era grandes duelos. También era para darle de sí. comer aparte. Y hay sí, una sí. cosa que a mí me fascinaba, Manuel, y es que a pesar de, de que le ridiculizaron públicamente un montón, este tío trabajaba en la Pegaso, sí, sí, aquí sí, sí. En, en Cataluña, luego se puso una consulta de curandero y tenía cola. Esto es lo sorprendente. No, bueno, hombre, hoy queremos que la Tierra es plana. No sé cuándo estábamos peor. Bueno, pero que sí. eh, Vamos a escuchar eh, las noticias ahora y después ahí eh, continuamos. Eh. tenemos más eh, minutos entre Túblia, Zona Cero, una noche especial. Esta noche nadamos a los vientos y vamos a comentar muchas otras eh, noticias, pero antes la actualidad. <risa> Son las 3 las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero.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 En esta noche es la celebración de los premios Grammy Latino y la cantante Alicia Keys le ha hecho un homenaje dedicándole unas palabras. Here we are, together, on En la noche más grande de la música, todos nos sentimos muy tristes... ...porque Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo ha perdido a un héroe. Estamos en la casa que construyó Kobe Bryant. Además, Rosalía sigue haciendo historia. Se ha convertido en la primera artista española en ganar un Grammy internacional... Se ha llevado el premio al Mejor Álbum de Rock Urbano o Alternativo de Música Latina por El Mal Querer. Y también Alejandro Sanz, que no ha podido acudir a la gala, ha ganado el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por El Disco. Y en otra línea de asuntos, China ha anunciado que ha empezado a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar ...al coronavirus, que se ha cobrado ya 80 vidas... ...y hay más de 2.000 contagiados. Ha anunciado los investigadores del de organismo... ...que están trabajando en un remedio para la enfermedad... ...después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus... ...también descartan que existan mutaciones del mismo. Mientras tanto, el ministro de Salud de China, Ma Xiewei... ...ha afirmado que parece que la capacidad de propagación del virus... ...se está fortaleciendo. Según nuestra observación... La enfermedad puede propagarse durante el periodo de incubación. El periodo de incubación dura 10 días, el más corto es un día, el más largo es 14 días. Esto es muy diferente del SARS. Y este fin de semana se ha cobrado la vida de otra mujer a manos de su pareja en la pastoriza, en Lugo. La pareja se suicidó después. Eh, amplía esta información desde Onda Cero Lugo, Lourdes, Aguide. La hija y la nieta de la pareja recibieron ayuda psicológica este fin de semana por este caso que conmocionó la noche del sábado a Pastoriza. Ella apareció asesinada en la cocina por supuestamente un golpe y él pudo tratar de quedarse la vida con un cuchillo y al no conseguirlo se tiró por la ventana para suicidarse. Sigue la investigación abierta, hoy se celebra el primero de los dos días de luto. La teniente de alcalde, Elba Carreira dice que es difícil de subir esto. Y no hay justificación, no hay palabras y tenemos otra mujer asesinada y, y, un, y un hombre que se ha suicidado voluntariamente. No constaban antecedentes por malos tratos, el suceso se investiga como caso de violencia machista, de confirmarse sería el primero en Galicia este año y el sexto en España, el 016 es el número para denunciar el maltrato. Y la película de animación española, Klaus, ha triunfado a lo grande los premios Ani, los conocidos coloquialmente como los Oscars de la animación al llevarse siete galardones. Hoy lunes a las 8 de la tarde se realizará la foto de familia de los nominados a los Oscars después del almuerzo de los premios a 13 días de la ceremonia. Veremos si está Sergio Pablo, el director de Klaus. David Martos. Los llamados Oscar de la animación Los Losani Awards, que suelen ser un faro que señala el camino hacia los premios de la Academia de Hollywood, han mostrado una inclinación muy clara. Klaus, la película española coproducida por a de Sergio Pablos, arrasado en la ceremonia de Los Ángeles con siete premios. Ah, señor Klaus, tiene usted un don... Usted ha nacido para hacer juguetes. La historia del hombre detrás del mito que hoy conocemos como Santa Claus se ha llevado a los siete trofeos a los que aspiraba y esto incluye mejor película, diseño de producción, de personajes, animación de personajes, mejor storyboard, mejor montaje y mejor dirección para Sergio Pablos. I am at heart a Un hombre que asegura que llegó a la dirección de películas de animación porque a él lo que le gustaba y lo que le gusta sigue siendo dibujar. El día 9 de febrero, Klaus compite por el Oscar a la mejor película de animación. Y en la actualidad deportiva, España se ha vuelto a proclamar campeona de Europa de balonmano, revalidando el título tras vencer en la final a Croacia por 22-20. Los hispanos, además del oro, obtienen la clasificación directa para los Juegos de Tokio del próximo verano. Y a punto también estuvo la selección de Waterpolo de proclamarse campeona de Europa ayer, pero cayó en los penaltis ante la final ante Hungría y se vienen con la medalla de plata. Eso ha sido todo. Más información a las 6 las 5 en Canarias. Síguenos por internet en onda La brújula. Cada tarde a las 8 tomamos el pulso a la actualidad. Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que escuchar y que compartir. Decías tú hace un rato Ignacio que lo más preocupante para ti es que el paro no termina de descender. No, la verdad es que no, porque... Diálogo de igual a igual, diálogo sincero, con calendario y compromiso de cumplimiento. O sea, un sí que es un no, si no se pliega, no habrá que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico, es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos. Sobre asuntos del día a día sobre materias que nos afectan de verdad La brújula de Juan Ramón Lucas la única que te guía y que te escucha Yo quiero insistir en que su participación es compromiso que uno asume desde el minuto uno de este programa Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda 0 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda tarde en la zona cero, esta noche en La Rosa de los Vientos en la que vamos a tener también ecos en del pasado con Laura Falcolara y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y más noticias, más informaciones, una de esas noticias e informaciones Juan José Toro, nos habla de qué son atrapagenios. Pues sí, estamos acostumbrados un poco a los cazafantasmas, ¿no? a partir de la de la película y luego también algunas figuras que se han hecho muy mediáticas con el matrimonio Warren que se dedicaban a esto, a ir un poco haciendo exorcismos o localizando fantasmas o casas encantadas y tratando de desencantarlas, y luego cuando nos vamos a otras culturas nos encontramos también con personajes parecidos. Este me ha llamado bastante la atención porque es un, una persona que vive en Malasia y claro, allí en lugar de enfrentarse pues, a los típicos espíritus demoníacos eh, que entran dentro de lo que son las coordenadas culturales Eh, pues que, cristianas ¿no? en las que nos movemos aquí ellos se tienen que enfrentar con claro, un entorno musulmán y allí quién es la criatura invisible que encanta las casas y que cuando tú tienes que eh, hacer la frente pues a quién tienes que llamar pues tienes que llamar a un cazajins y hay uno, un caza. un cazajin que se llama Sad Jafar que al parecer él presume de ser uno de los principales atrapajins del mundo y se dedica a, a atrapar a limpiar las casas que están como digo, eh, pues infestadas por estos seres. Además allí parece que en Malasia debe haber muchísimas casas, y él tiene ya una cuenta de Facebook, tiene un blog donde va contando todas esas limpiezas que hace, domésticas, y bueno, pues por ejemplo, es, es muy interesante ver, claro, cómo, cuando, cómo nos enfrentamos a lo sobrenatural en diferentes culturas, porque aquí cuando hay una casa encantada, la manera que tiene él de, de, de, eh, de quitar este yin es tratar de identificarlo. Entonces, él, por ejemplo, eh, salió publicada en la Gaceta de Malasia cómo él tuvo que enfrentarse a una clínica que, al parecer, había estado enredando estos jean. y lo que tuvo que hacer fue pues, ponerse en contacto, tratar de identificar quién era este El jean. para entendernos también, es un poco en Walt Disney pues el genio de la lámpara de, de Aladino. Son estos seres intermedios. Entonces, él, en este reportaje que aparece en la prensa en mayo de, de 2019... Dice que él una vez que ya interroga a este jinn, se da cuenta que realmente es un jinn femenino que tiene cabello rubio, eh, tiene, no tiene religión porque esto es muy importante dentro de la cultura musulmana, los jinn tienen que tener religión y de hecho la manera que tú tienes de intentar acabar con ellos es convertirlos al, al islam. Si una vez que los conviertes al islam, entonces ya les dices que evidentemente entre musulmanes no se pueden hacer daño, y entonces es una manera de que si ese jim, por ejemplo, está en el cuerpo de una persona, pues lo abandone sin, sin mayor problema. Pero aquí estamos hablando de una casa. Entonces lo que hace es que una vez que consigue identificar, como digo, a este jean femenino, eh, al parecer eh, había estado enredando en esta clínica, había roto varias veces el ventilador, había dañado también la electricidad y el agua, decía que lo que quería hacer era una especie de ejercicio de fuerza para demostrar a los humanos y generarles miedo y lo que hace es que finalmente los, los guarda en una especie como de cárcel con una especie de, de, de, de recipiente ahí se supone que introduce a este yin y finalmente los coloca cerca de una mezquita para que recapaciten y poco a poco se vayan convirtiendo al islam y luego se supone que no sabemos muy bien porque la crónica no, no lo dice si los libera finalmente cuando ya los ha convertido o no, pero esta es la manera que tienen de actuar en otras culturas ¿no? hay algunos aspectos llamativos y es que dice que su poder es tan grande el de este Kazajins, que es eh, Sad Jafar que no necesita en muchas ocasiones ni moverse de su casa, que es capaz de hacerlo, de hacerlo a distancia, todo por el precio, todo por el precio al cambio, de cuarenta y dólares con setenta y cinco centavos. Que Así es un que, pastizal, eh, en, en Malasia, ojo. Claro, por eso digo. Pero bueno, que como digo ese, yo creo que es bastante interesante de cómo funciona. se puede. De cómo se tima, pero de cómo se gestiona también lo sobrenatural en otras culturas... ...con las coordenadas de las criaturas a las que tienes que enfrentar. Hay un aspecto también interesante y es que, aunque eh, ocurre que, evidentemente... ...él garantiza que captura estos yin y limpia la casa, pues a veces que, que reinciden. Entonces, hay, en esta crónica parece que, por ejemplo, en una casa la limpió... ...pero luego volvió a haber un incendio al cabo de un tiempo. Entonces dijo que ahí había sido un yin, pero traído por una especie también de brujo de la zona y que era el que había trasladado la, la acción de este genio invisible a, a esa vivienda. ¿no? Pero bueno, el... como digo, él ahora mismo presume de ser uno de los principales eh, cazafantasmas, podríamos decir, ahí en Malasia. En resumidas cuentas, es que eh, cuando se te estropea el ventilador, en lugar de llamar al electricista, <risa> llamas al exorcista que mete en un cajón al espíritu y lo dejan una mezquita y al, al margen de la frivolidad aparente de la noticia este tema a mí es uno de los que más me apasiona el mundo de los jeans, de los genios hay un capítulo entero dedicado en el Corán a qué son uh -huh. los jins que a diferencia de los fantasmas, los jins nunca fueron humanos Los jeans no, no son espíritus propios. desencarnados de, de personas que han muerto, sino que son una especie de criaturas a medio camino entre Dios y los humanos. El equivalente nuestro sería un poco los duendes, una especie algo parecido, de algo parecido. A algo a los parecido. Los Entonces, a mí me parece apasionante como en otras culturas se interpretan los mismos fenómenos que nosotros llamamos aquí fenómenos paranormales, anomalías, y que nosotros, el creyente, lo interpreta con la injerencia de ángeles o de demonios o de extraterrestres, pues en otras culturas a los mismos fenómenos, claro, los, los, los explican en base a su tradición, que en este caso es coránica. Y también ilustra cómo somos iguales hasta en eso, porque la misma picaresca que existe aquí con estos videntes de todo a cien que están por la noche en la tele y que te curan, te quitan el demonio, te quitan el cáncer con un trabajito a distancia, bueno, pues exactamente igual la misma picaresca. Eh, con los mismos elementos, pues están en otra una, religión. Solamente una cuestión interesante de los yin, por esto de la cuestión de la religión, es que a diferencia de los duendes que tenemos aquí un poco en la tradición occidental, los yin tienen que tener religión porque también se están ganando la salvación. Entonces también ellos claro. nacieron del fuego, eh, viven con nosotros, entre nosotros, pero también tienen que... ...tener un credo y ganarse como... ...no son ni buenos ni malos, son exactamente... ...no tienen una moral definida, sino que como nosotros... ...tienen que tener una determinada fe... ...y ganarse también la eternidad. De hecho, en muchos países árabes tú puedes conocer a curanderos... ...que trabajan con... ...dicen ellos que trabajan con genios... Eh, se les atribuye cualquier fenómeno sobrenatural, eh, incluso las apariciones de ovnis, ellos lo, lo identifican con que, fíjate, eso es el vuelo de los yin, hay toda una literatura eh, exegética sobre, sobre los yin, tanto por, por la parte sobrenatural, como, por, porque en el Corán se refieren a ellos como los que nunca fueron vistos, eso se tradujo como que son invisibles y pueden adoptar cualquier cuerpo, Eh, o cualquier apariencia, sin embargo en una corriente eh, exegética coránica, más escéptica, más crítica sugiere que la leyenda de los yin fíjate, cosa más curiosa se ori originó en los primeros comerciantes judíos que llegaron a países árabes y como tenían una apariencia extraña se referían a ellos como los que nunca habían sido vistos en ese, en ese contexto y de ahí surgiría la historia de los, la de los invisibles. ¿no? Con Almadía Rosa Vientos eh, nos escribe un mensaje importante, yo, como he comentado con eh, Luis Miguel Domínguez eh, José Aroca, que también estuvo en coma, que sufrió un accidente de moto en el año 1977, que tuvo un coma inducido y que nos eh, dice que él escuchaba todo lo que hablaban a su alrededor. Dice y describe eso como estar dormido, pero que el cerebro sigue su proceso. Tenemos que dar las gracias a José Aroca por escribirnos eh, su testimonio, que es más largo, pero su testimonio con lo que él eh, vivía. Más eh, noticias más informaciones. Eh, Josep Guijarro. Muñeca embrujada. Sí, y podría ser casi una prolongación de, de los exorcismos estos de del mundo árabe. Solo que en este caso a quien habría que exorcizar es a Elsa. Y Elsa, eh, me entenderán los que sean papás, so es la hermanita de Ana En la película Frozen, el Reino de Hielo. ¿Qué me estás contando? Por favor, no me digas eso. Una, una muñequita. Una mu muñequita de juego. Pero jucar, canta, eh. Joseph, canta la canción. Yo es que no me la sé <risa> mucho, ¿eh? Pero let it go <risa> más o menos. Es. Básicamente la, la historia, eh, que es muy rocambolesca. Eh, nace aproximadamente en la Navidad de 2013 cuando eh, el matrimonio compuesto por Matt Emanuel y eh, Emily Madonia que se dedican, eh, ellos son eh, profesores de, de música le compraron a su hija esta, esta muñeca que fabrica Cefa Toys una muñeca a la que cuando le acercas un micrófono canta y tiene un botoncito por detrás que le puedes ir cambiando el idioma o hacerla cantar. Bueno, todo maravilloso ese 2013 hasta que de repente la muñeca eh, empezaba a cantar sola sin que nadie le tocara el botón ni le aproximara el micrófono en medio de la noche. Aquello pues obviamente despertaba a este matrimonio de Houston y eh, en lugar de pensar... Que se trata Justo de un, un efecto de fabricación Pues lo que hacen es esta, Pensar esta que que está embrujada Claro ¿Uno que haría, en cualquier caso? ¿Quitarle las pilas, no? Sí. Pues ellos se tiran seis años con las mismas pilas. Son buenas las que pilas. No es, que no es coña, que es verdad. Seis años con las mismas pilas. Entienden que seis años se han tenido que agotar las pilas. Y la muñeca sigue sí, cantando, cantando el... El, el, ¿El le, late late go? go, late go, late go. ¿Qué ocurre? Que al final se les hinchan las pelotas y dice, pues, la muñeca a la basura. Y curiosamente la tiran poco pocas horas antes de marcharse ellos de vacaciones fuera de, de, de su casa en, en Houston, Texas, y cuando regresan, la muñeca está en el centro del salón. Y esto, esto, ya, esto ya no da para bromas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en esos momentos eh, ellos eh, entran en pánico La tiran a la basura de nuevo y la muñeca aparece en la puerta del garaje eh, como queriendo entrar nuevamente. Y por último lo que hacen es enterrarla en el jardín. Y la muñeca vuelve al interior de la casa. ¿Pero con tierra o sin tierra? <risa> la enterraron, vamos, enterrar, enterrar. Digo eh, cuando, eh. cuando vuelve, cuando vuelve. Ah, no, no, no, está manchadita de tierra, sí, sí. Y además, y esta es la característica, porque uno podría pensar, muy bien, estos tíos deben ser supersticiosos, no le han cambiado las pilas, pero algo podría tener, eh, alguien les ha querido gastar una broma, pero en todo caso, cómo entran a la casa, es una de las incógnitas que... ...que se plantean los escépticos... ...pero es que la niña... ...marcaba... ...tenía la muñeca marcadita... Con, ...con su nombre... ...y alguna especie de código... ...y cuando la muñeca regresa... ...por tercera vez a la casa... ...constatan que el código es el mismo y que el nombre es el, el que le ha puesto eh, su hija a la muñeca. De manera que estamos aquí ante la génesis de una especie de eh, Anabel. ...en el caso de la peli, que. bueno, es el caso real que estudiaron los Warren... ...y que fue llevado al, al, al cine, eh, o ante una broma muy pesada... ...porque realmente los padres viven aterrorizados... Tras publicar un post en Facebook, en Facebook, eh, lo que consiguieron es que un montón de gente pues eh, se, riera, se riera de ellos. Y les mandaste también... más muñecas. <risa> no, claro. Pero, bueno, hay, hay un precedente de esto. Todo esto empezó ¿Qué, con ¿qué? las muñecas de famosa que se dirigen al mundo. No, portán. no. <risa> no pero, pero ahora en serio. Y esta, y esta sí es una, una reflexión que a mí eh, me gustaría hacer. Y es que de la misma manera que nos hemos reído todos con Carlos eh, Jesús o el Penumbra, para mucha gente este tipo de historias les pueden resultar tanto o más frikis que cualquiera de estos uh, uh, de estos personajes. ¿Y qué ocurre? Pues que la, la mujer uh, Emily Madonia capó el uh, Facebook, es decir, lo, lo, ha, lo ha hecho privado para evitar ese tipo de sorna o de, o de cachondeo en torno a su persona, y eh, yo creo que la reflexión que queda es que a lo mejor debemos de entender bien a los testigos, más allá de que mm, yo he sido el primero también, a bromear sí. un poco en el planteamiento, los testigos se sienten, o, o quienes viven este, eh, esta suerte de experiencias, las viven con tal intensidad que aparcan la racionalidad de un lado, y les parece que, que, que todo eh, se concentra, En, en que cualquier fenómeno que ocurre en la casa, como, como el ventilador que nos decía Juanjo en la anterior información, pues es imputable a un espíritu y no a un electricista. Y ese, ese tipo de historias requiere de un cierto, una cierta dosis de, empa, de empatía, una <tose> uh, cierta dosis de amor por el, por el testigo a la hora de que eh, coño. Vea, vea la realidad Eh, ...desde otros ángulos, desde otras perspectivas y que por lo tanto le libere de esa tensión que muchas veces puede ser incluso desencadenante ¿Quién nos dice que no puede ser la misma niña la que eh, bueno viendo algún tipo de alteración o por llamar la atención no haya sido la responsable de, de colocar la muñeca? O eso, o admitimos que realmente estamos frente a un fenómeno paranormal de primer nivel y mandamos a los Warren, ya no porque está muerto eh, mandamos a los Warren para que para que les eh, limpien la casa yo tengo una... que me comentabas esto, yo me estaba acordando de una entrevista que tuvimos ese señor, Manuel Carrayal y yo en el programa de radio que antes hemos mencionado es un poco con el, hoy, eh? con el dueño de un anticuario Madrid ah, el baúl del ah, monje sí, sí, que explicaba y nos este. contaba y contó en el programa cómo tenía una cabeza de carnero que tenían en el anticuario era una obra de arte de las que vendían Y que les hacía la puñeta. Ellos la tiraban, aparecía dentro del local. Lo ponían dentro y aparecía afuera. La ponían afuera y aparecía dentro. Sin que nadie la tocara. Parecía que tenía vida propia. Y esa es la experiencia más destacable de las muchas que tuvieron en el baúl del monje. ¿no? Qué interesante caso ese del baúl del monje. Sí, sí. Y tuvieron que cerrar el local ante el porteret o lo que fuera que estaba ocurriendo en el lugar. Sí, es cierto pero bueno en este caso y se colaban monedas también creo yo recordar sí, bueno hay... sí yo creo recordar sí, también sí, había que a grabar los... sí, sí, sí, Clara Taoces Eca. estuvo visitando ese, todos, todos ese anticuario no, es como noso... el caso nosotros lo tocamos también en fueron noche, contemporáneos son... pero en el caso del bol del monje lo que dices de la moneda es una creo recordar que es una filmación que consiguió y eh, Cabero, eh, del equipo ETA, sí. durante uh -huh. uno de los días que están Eso grabando, es. que creen que es la grabación en vídeo de un aporte Eso en es. el momento de producirse, que es una pieza que cae de... El que se grabó allí precisamente pues un aporte, tengo... expliquemos a quienes no estén duchos en la terminología paranormal, es algo que aparece de súbito ¿eh? de, de cualquier lugar, se materializa de súbito, eh, sin una explicación racional, y, claro. y, y claro, como era un anticuario pues es una moneda antigua, pues yo tengo una radio poseída, yo muñeca poseída no, pero una radio poseída Y bueno, pues estás tan tranquilito durmiendo y de repente empiezas a escuchar la rata, las tantas de la madrugada. Y dices. Pero lo he solucionado, la he cambiado de enchufe y ya no está poseída. Ah, pero era tuya, no, en, era en de verdad. En estos sí, de sí. electrodomésticos poseídos yo recomiendo regarlos bien con agua bendita y te garantizo que no que vuelven ya la hace a corto hacer total, ¿no? Nada. Luego tendrás que darle a los plomos otra vez, ya. ¿no? Cuando se produzca el corto, pero... Eh, es mano de santo. Ya, ya. O ponerle voluntad a la cosa, porque los científicos, la ciencia recomienda cuáles son las estrategias para tener esa fuerza de voluntad. Claro, porque todos los años, después del nuevo año, dicen, ay, ahora... Propósito de enmienda, voy, voy a aprender inglés, voy a adelgazar, Dejar de fumar, eh, voy voy a ahorrar pasta porque estoy en la cuesta de enero, que estoy fatal, voy a, a ponerme en forma, y hacer ejercicio, venga, venga, venga, venga. Bueno, pues todos estos propósitos, más o menos, la mayoría pues de la gente, dicen que un 93% eh, cuando empieza el año dice, venga, yo yo lo voy a hacer, yo, yo lo voy a hacer. Bueno, pues el 45% de ese 90 y tantos por ciento no lo cumple. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo un 19% mantiene ese propósito dos años. Y entonces resulta que la ciencia dice, bueno, vamos a hacer una ayudita para que la gente no se quede en el camino y les, eh, digamos, una serie de pautas para poder llevarlo a, a término y, y concretar. Así que, ¿cómo se puede aumentar la fuerza de voluntad y cumplir los propósitos? Vamos a dar siete estrategias basadas en la ciencia. Parezco Mado Martínez. <risa> Me ha poseído Mado. <risa> bueno, la primera dice, aclara y honra tus valores. Por ejemplo, perder peso. Pues tienes que decir cuál es el objetivo importante para ti. Dice, ¿quieres perder peso? Dice, pues entonces tienes que valorar. Me interesa. Eh, comer esto porque lo mío es sentir fatal no es que esto está buenísimo, me encanta pero tengo que aclarar esos valores de darle importancia a lo que realmente eh, tienen ¿no? entonces tener esos valores auténticos esa sería una de las estrategias aclara y honra tus valores que es lo más importante para ti segundo, define tu vida y tus objetivos en términos positivos, enfócate en lo que quieres lograr No es lo que no quieres. Por ejemplo, es, no, no, no no voy a beber esta Coca-Cola porque me engorda. No, no, no, voy a beber esta agua fresquita que está muy buena, que está estupenda. O sea, es como que te cambia un poco la, la perspectiva. Otra estrategia te dice, cambia tu entorno para hacerlo más fácil. Y eso quiere decir que tienes que evitar las tentaciones. Por ejemplo, pues si yo tengo aquí un cuenco de frutos secos y pongamos que son muy salados, de estos de almendras fritas o garrapiñadas, pues yo no quiero que tener esa tentación, ¿no? Estamos poniendo en el caso, por ejemplo, de, de comida. O, o, por ejemplo, eh, voy a hacer ejercicio, pero resulta que tengo aquí la tumbona y voy a poner a ver la tele. Bueno, pues evitar esas tentaciones, ¿no? Parece cosas muy sencillas y muy elementales, Pero que al final son cosas que dices, o que pereza! Pues tienes que evitarlo. Cuarto, preparar un plan B. Por ejemplo, si tienes tú la opción que dices, bueno, pues eh, eh, voy a salir, pero eh, no quiero porque queda con una amiga, porque me quiero... Que, pues no, tienes que inventarte un plan B, una alternativa para un poco um, camuflarte en tu cabeza, en tu cerebro, autoengañarte, diciendo, no, no, yo me motivo más, porque voy a salir, porque voy a dar una vuelta. O sea, tener esas siempre opciones distintas para que eh, estés eh, siempre más, más motivado. Tener esas, esos planes alternativos que te inspiren a lograr esos objetivos que tú te has marcado. Quinta, dice, usa un enfoque gradual. En vez de decir, bueno, pues mira, me voy a quitar 10 kilos dentro de, de, de, de dos meses o dentro de tres meses. No, metas pequeñitas, cosas que sean más fáciles de conseguir. Porque entonces dicen, mira, me estoy quitando de comer, jolín me, he ido, me han invitado y están todos poniéndose las botas y yo estoy aquí con una ensaladita. No metas más, más chiquititas, a ver pues eh, voy a estar dos o tres días eh, tomando una cosa más elemental, pero luego me dejo un par de días para relajarme no pasarme, no sé, poquito a poco, ¿no? que vaya entrando y que no, no te suponga tanto, tanto esfuerzo luego la sexta imagínate recompensas y luego disfrutarlas entonces te dice, pues por ejemplo que la sensación está de Don Firnas es que tienes también un poco que, que tener imaginación, ¿no? Entonces dice, si tú te imaginas que a lo mejor te estás, eh, yo qué sé, estás en una montaña, estás haciendo ejercicio, vas a, a respirar aire puro, vas a estar, no sé, te estás imaginando que te estás poniendo unos gemelos estupendos, un, unos glúteos ahí firmes que vas a, vamos a, a, a decir, estoy eh, divino de la muerte... Pues ese tipo de cosas que a ti te, te benefician. Y luego, pues, darte pequeñas recompensas. No, mira, he estado haciendo ahí unas sentadillas tremendas, pues no sé, pues voy a tomar un batido y voy a hacer que me lo prepare a alguien y así yo estoy descansando un poquito después de pegarme el palizón. Pues ese tipo de, de, de cosas. Y ya, por último, te dice, sea amable contigo mismo. Y esto parece una tontería, pero es muy importante, porque muchas veces dices... Yo quiero esto, y como no lo he conseguido, me autoflagelo, me autocastigo, me machaco, no valgo para nada, eh, no cumplo nada. Y no, lo que dice es que, jolín, no lo he conseguido hoy, pero no pasa nada, porque mañana voy a hacer propósito de enmienda, voy a estar y lo voy a hacer, y esa es mi voluntad, y lo voy a conseguir. O sea que nos tratemos bien, no nos machaquemos y nos flagelemos, porque al final si eres muy negativo, pues no terminas haciendo nada porque dices... ¿Para qué lo voy a intentar? Si luego no voy a conseguirlo. Paso de yo. No, no, no. Metas pequeñas, o sea que una suma de todas estas estrategias al final pues consigues hacer este tipo de adjetivos. Josep y yo somos expertos en este último punto. Todos los días dejamos de mañana. fumar. Sí. Dejamos de fumar cuando nos acostamos y decimos, bueno, mañana ya es otro día. Eh, ya... Manuel, ves que me has leído fuego, el pensamiento, fuego, porque ¿eh? iba a decir exactamente <ríe> lo mismo. ¿eh? Para que luego alguno dude de la telepatía, por ejemplo. Y sin embargo mira a Bruno, que parecía ahí y, y es el que lo ha dejado mejor. Es verdad, es verdad, fíjate. Parecía tonto cuando lo cambiamos por el botijo, pero vea. Pues, ¿sí? Yo... Dejé de fumar y creo que es lo único fácil que he hecho en la vida. Qué no... Ha sido súper sencillo. Es lo único fácil que he hecho en la vida. El resto de la vida ha sido un sufrimiento. <risa> Entre otras cosas, aguantarte, Manuel. ¡A la feca! ¡Vaya! Manuel, joseph Juajo, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado. Los bueno, hombres bestia, mitad animal, mitad humano. Historias verdaderamente increíbles.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 y eh, por lo que nos ha hecho la compañía aérea es difícil habilitar nuevas desde Madrid, pero bueno, se podría salir desde Barcelona todavía y las las habilitaremos a partir del lunes para que aquellos que todavía quieran acompañarnos tengan la oportunidad de hacerlo. En cualquier caso hablamos de viaje de semana a Santa Transilvania del 4 al 11 de abril e iremos Lorenza Fernández Bueno y servidora y recordemos pues bueno desde los bosques de Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeo descubriremos los misterios de las Gargantas de Vic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 Fronteras del Futuro Nos la cuenta aquí Cada domingo Las Fronteras del Futuro Javier Sevillano, Muy bueno Javier Hola, buenas noches Oye Espectacular El, el testimonio De Luis Miguel Domínguez ¿eh? Sí, sí Ha sido sí. Eh, Vamos. Hablaste, hablaste con él, vino, ha tenido una predisposición fantástica con todo el equipo. Le encanta y, la radio, le encanta el mundo de la radio. Y la es, forma de comunicarlo es un la ha sí, ¿no? sí, sí. la, le... la, la escuela de Rodríguez de la Fuente sí, sí, se, sí, nota, sí. Eh, se nota, se nota. Y, y lo que nos ha contado es espectacular. ¿Os acordáis? Hace no mucho tiempo, hace no mucho tiempo, eh, un vídeo. hace ...seis meses, un año... ...un vídeo de unos perros cayendo por un barranco... ...sí, sí, sí, sí eh, se hace pues... muy poquito... Eso Todo se, lo, se, envia, se, se lo, a partir de que se él, lo enviaron a él y, claro, y él lo difundió, y él lo se encargó de, de difundir aquel, aquel los porque está era, muy eran, eran unos sí. ciervos acorralados, sí. creo, eh, por, por los perros de caza en un acantilado y allí se fueron todos para abajo claro, uh -huh. en, claro porque los, tremenda... los tiró el dueño, sí, que era un cazador claro, claro. bueno, pues, sí, bueno, su sí. bueno, pues sí. ese sí. video tuvo una difusión una enorme, una tremenda, y gracias a él yo de luego la conclusión que sacaría es Después de escucharle a él, es, es el dicho ese, ¿no?, que, que dice que lo que se han lo que sean de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos, creo que es, sí. y luego está la variación de los humanos, ¿no? Es decir, uh -huh. que lo que te tengas que llevar, que te lo lleves ahora. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad a... es que un testimonio fantástico, fascinante, fascinante y nos ha encantado conocerlo estar con él, eh, hablar que nos cuente lo que ha pasado y lo que ha vivido y yo creo que nos ha dado una lección a todos sí, sí, una sí, lección sí. Un, de vida un empujón, mm. exacto Fronteras del futuro. Apagones en el futuro. Habrá apagones habrá. En, el futuro, ha presente, en el futuro, como los hay ahora en el presente, pero en el futuro los habrá. Claro, cada, vez, porque cada vez que hay una catástrofe de estas, sí. que cada vez va a haber más, pues claro, todos los sistemas eléctricos o algo así, pues siempre son de los más afectados, ¿no? Se suspenden las grandes lluvias. ¿no? ¿Os acordáis el apagón además que hubo?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 El próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la una de la madrugada, de la una de la noche, las 12 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llega el transistor y mucha más información aquí, en vuestra radio, en Onda Cero. Muy buena semana.